de una tormenta en el sol de una noche el penúltimo mes fue de planeta en planeta buscando agua potable quizás buscando la vida o buscando la muerte eso nunca se sabe quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable o por lo menos que terrible besable.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 dijo que la guerra era la paz del futuro lo más terrible si aprende en seguida y lo hermoso nos cuesta la vida la última vez la virgen entró un muy metra contento y desnudo iba matando canallas con su cañón de futuro iba matando canallas con su cañón de futuro Tres sendas por los cerros Deja su huella en el viento Pero aquí la neta el vuelo Y lo cobija el silencio Nunca se quejó del frío Nunca se quejo del sueño El pobre siente su paso Y lo sigue como ciego Correle, correle, correla Por aquí, por allí, por allá Correle, correle, correla Correle que te van a matar Correle, correle, correla Correle que te van a matar ¡Córrele, córrele, córrele! Su cabeza es rematada por cuervos con guerra de oro como lo ha crucificado del poderoso hijo de la rebeldía lo sigue en 20 más 20 porque regala su vida ellos le quieren dar muerte Corréle, corrréla por aquí, por allí, por allá. Corréle, corrréle, corrréla. Corréle que te van a matar. Corréle, corrréle, corrréla. Corréle que te van a matar. Corréle, corrréle, corrrélo. Chegue vara como si San Martín la mano pura a Martí familiar tendido hubiera, como si el plata vegetal viniera con el cauto a juntar agua y ternura. Así Guevara, el gaucho de voz dura, brindó a Fidel su sangre guerrillera y su ancha mano fue más compañera cuando fue nuestra noche más oscura. Huyó la muerte de su sombra impura Del puñal del veneno de la fiera, solo el recuerdo bárbaro perdura. hecha de dos un alma brillante, como si San Martín la mano pura, a Martí familiar tendido huyera. Nuestra salva, con redoble libertario, mataron al guerrillero, che comandante Guevara. Selvas, pampas y montañas, patria muerte su destino.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 pueblos dictadores asesinos gorilas y generales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 Se llaman los campesinos Selvas, pampas y montañas Patria o muerte su destino Alche no in memoria. Tu piel ligada al hueso se perdió en la tierra, la lágrima, el poema y el recuerdo están labrando sobre el fuego el canto de la muerte con ametralladoras doradas desde ti. Y aquí, a cada noche se busca en tus libros el propósito justo de toda acción y se abre tu memoria a todo aquel que renace pero nunca falta alguien que te alce en un altar y haga leyenda tu imagen formadora y haga imposible el sueño de alcanzarte y aprenda algunas de tus frases de memoria a decir seré como él sin conocerte y lo pregunen sin pudor, sin sueño, sin amor, sin fe y pierdan tus palabras sentido de respeto Así el hombre que nace cubierto de tu flor, algún poeta dijo y sería lo más justo. Desde hoy nuestro deber es defenderte de ser Dios. En tres, sin novedad, no hay exploración por ser sábado. Los tres peones de la finca salen para lagunillas para ser pandagos. Los tres peones de la finca salen para las Murillas, para ser mandados. Diciembre 4, sin novedad, todo el mundo quieto debido al domingo. Doy una charla sobre nuestra actitud. Así los bon que ven Y así la guerra Y así la guerra Y así a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 Tal vez un muerto más, pero su rayo relumbró Cuando la ráfaga cortó su sangre en lagos iguales El mes de octubre se trizó como un volcán un vidrio azul La inquieta América escondió su fría furia de metal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 Soldadito de Bolivia, soldadito boliviano Armado vas con tu rifle, que es un rifle americano Soldadito de Bolivia, que es un rifle americano Te lo entregó un asesino, soldadito boliviano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 El argentino y cubano Esta mi guitarra entera Soldadito boliviano De luto pero no llora Aunque llora de su mano Soldadito de boliviano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 hermano no se vende, que no se mata un hermano, soldadito de Bolivia, que no se mata un hermano. nadie sabe dónde está se supone que su paradero pertenece a algún lugar de la tierra la prensa burguesa deseosa de eliminarlo aún a riesgo de desmentirlo día por día proclama que ha muerto en guatemala en santo domingo en vietnam más todavía asegura esa prensa seria que sus propios compañeros le han asesinado Pero desde el fondo de las selvas bolivianas llega de repente la noticia. Allí aparece vigorosamente resucitado, el muchas veces muerto. Allí está el hombre, el guerrillero heroico, desempeñándose como sólo él sabe hacerlo. Pecho y rodilla en tierra, oteando el horizonte, fusil en mano. Ya no más mullidas alfombras ministeriales, no más timbres eléctricos, Honores de rigor para el compañero ministro. Por su espontánea voluntad, voló a buscar la vida difícil, el peligro inminente. Conocido ya su paradero, de inmediato se arroja sobre él, no podía ser de otro modo, todo el peso de la jauría internacional. Los perros de presa del mundo se congregan alrededor del león acorralado. Los mastines de dientes más largos, Los más inescrupulosos a hueso ladran al unísono, frenéticos de oler en el aire tibio la sangre pura y sin mancha. Pero el acosado no retrocede un ápice y, gatillando, el último disparo que le queda afronta su destino cual una inconmovible estatua de la dignidad. Cayó luchando como un héroe antiguo, siempre de frente, sin volver en ningún momento la cabeza. Con vida aún, herido y desangrándose, es arrastrado irreverentemente por los desfiladeros. Sus perseguidores, temerosos de la increíble magia de su poder, para rematarlo sin sobresalto, se emborrachan hasta la inconsciencia. Ya en ese estado de bestias humanas, le asesinan cobardemente a quemarropa. ¿Qué destino es suyo? ¿Un héroe de su talla y de su templo? Un gigante para todos los tiempos no se merecía tan despreciables contendores, tan bajos, tan miserables, tan cobardes. firme y claro Che Comandante, no porque hayas caído, tu luz es menos alta. Un caballo de fuego sostiene tu escultura guerrillera entre el viento y las nubes de la sierra. No por callado eres silencio, y no porque te quemen, porque te disimulen bajo tierra, porque te escondan en cementerios, bosques, páramos, van a impedir que te encontremos. Che Comandante amigo Con sus dientes de júbilo Norteamérica ríe más de pronto revuelves en su lecho de dólares Se le cuaja la risa en una máscara Y tu gran cuerpo de metal Sube, se disemina en las guerrillas como tábanos Y tu ancho nombre herido por soldados Ilumina la noche americana Como una estrella súbita Caída en medio de una orgía Tú lo sabías llevar a Pero no lo dijiste por modestia, por no hablar de ti mismo, che comandante, amigo. Estás en todas partes, en el indio hecho de sueño y cobre, y en el negro revuelto en espumosa muchedumbre, y en el ser petrolero y salitrero, y en el terrible desamparo de la banana, y en la gran pampa de las pieles, y en el azúcar, y en la sal, y en los cafetos, Tú, móvil estatua de tu sangre, como te derribaron, vivo como no te querían. Che, comandante, amigo. Cuba te sabe de memoria, rostro de barbas que clarean y marfil y aceituna en la piel de santo joven. Firme la voz que ordena sin mandar, que manda compañera, ordena amiga, tierna y dura de jefe camarada. Te vemos cada día ministro, cada día soldado, cada día gente llana y difícil, cada día, y puro como un niño o como un hombre puro, che comandante, amigo. Pasas en tu descolorido, roto, agujereado traje de campaña, el de la selva como antes fue el de la sierra, desnudo el poderoso pecho de fusil y palabra. De ardiente vendaval y lenta rosa. No hay descanso, salud de Guevara, o mejor todavía, desde Londón americano. Espéranos, partiremos contigo, queremos morir para vivir como tú has muerto, para vivir como tú vives, che comandante, amigo. Yeah. Muchos pueblos de América están maduros para la Revolución. No solamente los que hoy ya han comenzado su lucha. Hay algunos que no la han comenzado todavía y que, sin embargo, están afilando pacientemente sus machetes porque saben que la hora se acerca. Saben que el imperialismo norteamericano intervendrá en América. Pero saben también que cuanto más frentes simultáneos se abran, más difícil será la lucha. Y que hoy ya no se trata de países como Cuba no es un país en esta región del mundo. Es una parte de un solo país y es además un símbolo para toda América. Así cada pueblo que inicia su lucha empieza también a cavar la tumba del imperialismo y debe merecer todo nuestro apoyo y todo nuestro aplauso. el son que se callen las guitarras en tributo de silencio por Che Guevara que siga el son el son que enmudezca la palabra para escuchar el latido del Che Guevara que siga el son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 de la vida cabal profunda y clara sin mencionar al guerrillero heroico estaremos diciendo Che va Cuando se hable de la luz que adora Tuya fuerza inmortal la noche clara Hasta tornarla en una nueva aurora Estaremos diciendo Che va Cuando se hable de los decididos que salen a mostrar la cara por la miseria de los oprimidos, estaremos diciendo, Che Guevara. Cuando se hable del deber profundo, de la luz que ejemplar que nunca para por conseguir el pan de todo el mundo es estaremos diciendo para que no los vean. Eso no sería honrado ni sería revolucionario. De nuestros errores se aprende también. De nuestros errores aprenderán los compañeros de América y de otros países de Asia y del África que luchan hoy por su independencia. No podemos dejar de mostrar ni uno solo de nuestros errores, ni una sola de las lacras del pasado, que no hayamos podido solucionar ni uno solo de los errores del presente socialista en el cual hayamos incurrido. Tenemos que ser abiertos, porque ese es nuestro deber, porque nuestro deber alcanza magnitudes inmensas en este momento, y cada uno de nosotros es responsable ante los pueblos del mundo de lo que hace y de lo que hará la Revolución Cubana. también como las luchas son cada día más enconadas, más violentas y más audaces en América, porque ya las masas saben que se puede. Saben que efectivamente a través de su lucha sostenida, llena de sacrificios, que demanda heroicidades enormes, que demanda incluso años, pero que a través de todo eso Se puede llegar a la victoria y cada vez las masas se sueltan más a exigir lo que les pertenece. A pena, ven subetea la loma la pena es un ave rara que al ojo pobre se asoma la pena de veinte siglos que aquí enclavó su corona para poner velo oscuro donde hacen idos el dolor la pena que más que pena es rabia cruda e indigente la pena que más que pena It's a beautiful song of death. Andes, what's before, andate for us. dolido su cola me insumete a los altos montes donde el frío hace maromas un odio de perro viejo que no vence el fin el hueso el odio a la lluvia herida que podre un poncho en los cerros el odio que más que odio es animal bien despierto el odio que más que odio sin menso polvo sucio empapada miseria de sol y cielo miseria de todo y nada recorre la cordillera con la canción en la sala el monte entero agoniza pues sufrir la deslanza miseria que no es miseria sino pasión enjaulada miseria que no es miseria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 la bandera con la luz de tu sonrisa ti se queda la clara y la entrañable transparencia de tu querida presencia con Donde esperan la firmeza De tu brazo libertario Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante llegue Guevara que beba